Bien, 9.27 minutos. Estamos casi en el tramo final de Periodismo Turno Mañana. Eh, la provincia de La Pampa cuenta desde ayer con secretario de culto, ¿eh? este, un cargo nuevo creado en el gobierno provincial, eh, la secretaría de culto. Eh, el titular es Ramón Alberto Gómez. ¿eh? Ayer el gobernador Carlos Berna eh, le tomó juramento y eh, se firmó el acta del nombramiento. Eh, y bueno, se publicó también el decreto correspondiente que designa a Ramón Alberto Gómez como secretario de Culto. Después de jurar como nuevo funcionario, eh, habló con la prensa. Gómez, eh, escuchamos lo que dijo. Lo primero que nosotros queremos hacer es organizarnos, eh, es tener entrevistas con las distintas autoridades, con los distintos... Eh, las distintas áreas que, que manejan los institutos de religiones y eso, para poder estar este, comunicándonos permanentemente a través del gobierno y ser un nexo, justamente, la secretaría entre el gobierno y las instituciones religiosas. Lo que tenemos que hacer es tratar de reglamentar todo, que todo esté reglamentado, todo esté en orden. Y seguidamente apoyar... Perdón, pero ¿qué es lo que se reglamenta si hablamos de religiones y de iglesias? Que tenga... El hecho de tener libertad de culto, libertad de culto no significa que cualquiera puede agarrar y abrirse una iglesia y denominarse una religión, entonces deberían pasar para que podamos revisar la documentación, quiénes son sus líderes, quiénes son sus autoridades, para poder después llevar adelante inclusive un trabajo en conjunto, ¿por qué? Porque el gobierno lo que quiere justamente es acercarse a estas instituciones religiosas para cooperar porque sabemos que hay mucha acción social de parte de las religiones. ¿Qué postura tiene con respecto a las imágenes religiosas que se está discutiendo? ¿No deben estar en los espacios públicos como universidades, escuelas, municipalidades, casas de gobierno? Bueno, siempre hubo distintos tipos de, de mirada. Tenemos que respetar todas las miradas y lo vamos a hablar, lo vamos a conversar y vamos a buscar la manera de que todos podamos convivir tranquilamente y en paz. Así que no... no, no... estar todas o ninguna en los espacios públicos? Por eso digo, deberíamos conversarlo, porque haría mal yo rápidamente hacer un, un juicio y decir no tienen que estar ninguna o tienen que estar todas. Bien, la palabra de Ramón Alberto Gómez, ¿eh? después de asumir como...